señores, eh, pues ya lo saben el famoso chocolatazo tiene otra parte más tienen que ver todas las partes para que vean de lo que estamos hablando, pues señores vamos con llamadas, porque no, espero la estén pasando muy bien soy el doggy, el segmento más escuchado en español en la radio, en la historia de la radio gracias a ustedes, así que pues vamos con Laura, te escucho Laura adelante, buenas tardes buenas tardes Mire, nada más o sea una pregunta para usted, este, ¿por qué no dan un programa más productivo? Siempre sale con lo mismo, lo mismo las mujeres que las madres solteras. ¿Usted no sabe por lo que está pasando alguna madre soltera o por qué está soltera hoya? ¿Una madre soltera está Eso pasando es yo... por un buen momento o un mal momento? Un mal momento. Ah, yo pues dije, con, con más razón hermana, todavía, ¿sí? con más razón. Yo no Mira. quiero entrar con alguien que esté pasando no, un mal momento dime, y llegar lo... yo a ser el superhéroe me de me alguien hablar. que ya la está pasando mal, perdón. <risa> no, déjeme hablar. En primer lugar, yo tengo una hermana que es madre soltera. ¿Entiendes? Yo tengo primas también y tías madres solteras. Espéreme, espéreme. No, déjeme hablar en primer lugar. Mi hermana no quiso estar soltera, pero le tocó una muy mala... que me entiende que uh -huh. mi cuñado la golpeaba llegó el punto hasta de matarla oiga casi maldito galiste en la sí, cárcel ya de madre solera. exactamente entonces yo tengo mujeres y a mí no me gustaría que les pasara lo mismo oiga ahora usted dice que estudia los hombres pues no creo que los estudia también porque cada chocolatazo cada pentónto que sale con lo mismo con lo mismo con lo mismo si ellos quieren estar así pues eso yo lo que digo un programa más productivo oiga no a mí se me ver, como, pero señora, yo ya le escuché, a ver, yo le escuché, ahora le toca escucharme a mí. La palabra product claro. la palabra productivo es una cosa. La palabra eh, productivo puede ser como para usted puede ser productivo como para otra persona, ¿no? El que para imagínense si una persona llama más el chocolatazo y encuentra que lo engañan, que lo hacen tonto, Para él fue muy productiva esa llamada, el programa fue muy productivo. Para las personas que están escuchando, es muy productivo decir, "Wey, y yo ando con una vieja por que de en otro lado, gracias al chocolatazo me estoy dando cuenta de que no es no no es no es el camino. Para ellos es productivo el programa. Para usted no es productivo de verdad escuchar todo eso. Que aquí vengan hombres y que tengan mujeres que los han golpeado, los han engañado, no les hacen ni de comer y decirles yo, bro, y esas mujeres no te convienen porque no te están demostrando que te quieren y nada, andan por ti, yo no sé por qué, ni trabajan, están en la casa, no limpian. Entonces, ¿no es para ti productivo que yo le diga a un hombre, escúcheme, que no es productivo que un hombre escuche esto y diga, no es el camino, de verdad no es productivo para usted? En ese aspecto sí es productivo, oiga. Punto no, para mí. Yo miento. en eso yo no discuto, no lo discuto, yo no lo discuto en eso, oiga. No, que no es nada productivo, tengo, no pensando. que no es nada productivo. No, no. no, déjeme hablar, yo nomás lo que digo, por ejemplo, cada chocolatazo que hacen y hasta los hombres se dan cuenta y ellos de todos modos siguen y siguen y siguen. Entonces yo digo, bueno, como dicen por ahí, el que es güey hasta la Colu coyunda alambre, oiga. Así la, les gusta la, ¿qué, ¿Qué es lo que la Que no está bien, no está bien, no está bien, oiga. Porque yo tengo hermanos y no me gustaría que le hicieran lo mismo. Y yo tengo hijas y a mí no me gustaría que ellas hicieran lo mismo. Yo tengo una hija ah, casada mire. y es profesional, mire, y es profesional. Y su esposo es profesional y los dos van a una mano. En eso yo estoy de acuerdo, la conté. Porque yo lo entiendo Hay mujeres abusivas Que como dice usted Para eso es no ese segmento Señora Para eso es ese segmento Muy pero productivo yo, Pero yo lo Que los hombres No aprenden Los no, que le hablan uh, No todos No aprenden. No todos Señora mismo. No todos Mire es, es, mismo, Este es, Este es, ¿Sabe cuánta gente Me escucha? Más o menos Usted échele ahí Un número El que quiera No, no No, no, ¿para qué voy a bueno, uno, le, re, le, le voy a decir Le voy a decir más o menos Cuánta gente me escucha Le voy a decir más o menos cuánta exactamente. Alrededor de 4 millones de personas Nos están escuchando, usted y a mí ahorita De ese 4 millones Con que uno al día, uno agarre la onda Uno, óigalo bien Uno, ni siquiera estoy diciendo 5, 6 Uno agarre la onda al día Yo me voy más Que satisfecho señora Porque no es uno, es una familia Exactamente, exactamente, exactamente Y tristemente cuando hay unas cosas así Tristemente sale perjudicada toda la familia Tristemente Porque estamos viviendo en un Exacto. mundo de, entonces, de violencia Exacto, entonces esto es muy productivo Ese nada. segmento es muy productivo para decirles Déjalo. Oigan muchachos, agarren la onda Con un hombre que cambie y deje ese tipo de mujeres Y ese tipo de actitudes Usted ya lo dijo, tiene una hija que es profesional Profesionista, se la raja Y respeta a su esposo, a su marido, me imagino que usted también, y ustedes son buenas mujeres. Exacto. A ver, ¿por qué no decirle a esos muchachos que dejen aquel cochinero y busquen mujeres como ustedes? ¿Por qué no? ¿Qué, qué tiene de malo? Pues sí. No, no tiene de malo, pero lo malo bar, es que no entiendo. Les, les gusta vivir bravo, allí. Bravo, les gusta, no sé, no, no, entiendo. Tienen tan, tan, tan bajas su su que no entiendo. Bueno, no entonces, entiendo. entonces no se pelee conmigo, vaya sí, a pelear no, con ellos. No, no, no, no, no. Yo no me estoy peleando <risas> con usted porque en primer lugar a mí no me gusta pelear. Créamelo. Cómo que ya la manzó Garvazo, sí, maestro. Arbaso. Pero en, en cuatro minutos ya la calmó, eh. La puso en su lugar rápido, la manzó no, no, y no, no, ya no. la tranquila. En el lugar me da. No, no, no estoy tranquila, oiga. No soy. No. Pero no, ya no el maestro gusta, con lo que no le digo lo ya lo se lo calmó, calmó usted. Gusta, es, venía no, muy no, salsita y no sal. La violencia. La tampoco. cayó. Qué bárbaro. No, maestro. no, no. Se equivoca usted. Está bien equivocado. Está bien equivocado. que usted dice que me calmó a mí, ¿por qué me va a calmar una persona que yo no conozco? La verdad es que Garbanzo, no faltando, Garbanzo... En ningún no, momento no, no, no le estoy faltando al respeto. No, pero en eso no es un faltar momento, al respeto, yo, yo es lo que vi nada que más, no porque venía usted con un argumento y el maestro con una contestación le, le o sea, ¿le ganó? ¿Se perdió? Ay, no, no, no. La dejó usted ahí... Que usted, usted es uno de esos. ¿De cuáles es uno de esos que ahí grita y se desahoga y dice que este que el otro, y en su casa nomás llega y agacha la cabeza. Para eso no. me gusta usted. Bueno, sí agacho la cabeza porque como está muy bajita a la ver, puerta. Per, a ver, permíteme, per, permíteme Garbanzo. Déjale aplaudo a doña Laura porque ella tiene razón. Este es de los güeyes que llegan y agachan la cabeza y tiene toda la razón y dijo algo muy muy bonito, dijo, "Para eso me gusta usted" y y se y y, y fue mucho doña Laura. Y fue mucho que sí, mucho. yo conozco varios así. que acá fuera gritan y aladren como gritan y todo y llegan a su casa y nomás agachan la cabeza. Oiga, pero eso también es una falta de respeto sí, hacia sí. mi persona, ¿eh? Así es de que... No, yo sé. Usted sí me sé, faltó al respeto. O sea, yo, yo, y yo, o sea, en usted sí me dijo, no usted, pero, a nadie, di, pero dice a que nadie no, pero, pero, pero dice que no, pero bien créanme, que no, yo, no, no lo yo, falta. Dice no, que soy uno de esos. A ver, permítame no, Laura, permítame Laura, no se vaya, permítame aquí estoy con Pamela, Pamela, te escucho, adelante. Hola, buenas tardes, un gusto que tomaran mi llamada. El gusto es eh, mío, eh, Pamela, adelante. Mira, Doggy, yo pienso que ahorita muchas mujeres me van a tirar y me van a odiar, pero pero te lo juro, yo soy tu ídolo, o sea, tú, perdón, tú eres mi ídolo, a mí me encanta tu forma de ser, me encanta tu punto de vista. Yo soy una mamá soltera con cuatro hijos, a mí mi primer esposo me dejó con un embarazo de siete meses y tres nenes, Me junté con una persona que traía cuatro nenes, hicimos un equipo y nos juzgaron, nos criticaron y nos, tú sabrás todo porque nos separamos. Pero al final de cuentas, yo te digo algo, yo estoy contigo, yo tengo tres varones y a los tres varones les inculco que el día que se casen, no quiero que se casen con una madre soltera y con hijos. Oye Pamela, pero eres una mujer, es mamá soltera y, ¿Sí? y, y y muchas mujeres. No entienden mi mi mi punto y se enojan conmigo. ¿Cómo es posible que tú siendo mamá soltera eh, estés a favor de mí? Eh, eh, platícales, por favor. Es que sí, toda la boca ahora así como dicen en, en en mi México. Tienes la boca retacada, de razón. ¿Sabes por qué? Porque uno como mamá soltera trae muchísimos problemas atrás. Porque eh, la pareja con la que tú te juntes o te cases va a agarrar tus problemas de tu pasado, le guste o no. Y yo no quiero que mis hijos agarren lo que yo agarré del pasado de él y lo que él agarró de mi pasado. Por eso yo les digo a mis hijos, y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, tanto a mis hijas como a mis hijos, el día que ustedes se junten, se casen, por favor, asegúrense de que no traigan hijos. Vale más que sea viudo, pero que no exista el, el, el ese... dilema de que estamos bueno, a estar peleando pues, por hijos o sea, de que si la mujer vale o no vale ok pues te agradezco Pamela señora Laura ya escuchó, si usted me escuchara más detenidamente claro, entendiera lo que es cuídate, esto doña Laura, le mando, me me mando un besito escuchando. cuídese mucho doña Laura Pamela gracias también y bueno ahí este está y entre más vayan escuchándome entendiendo el asunto, eso se va a arreglar regresamos con más garbanzo espero que tú también entiendas y no andes de agachón porque para eso me gustas dijo doña Laura <risa> La volvemos. Chido, chido es el podcast de raz, no chocolate. Lo que te estás escuchando, este es en podcast de show más chido. Bueno, estamos otra vez de regreso y recuerden que no se me olvidó lo de ayer, eh, no se me olvidó lo de ayer. Eh, después de platicar con Ya saben quién. Vamos aquí con... Nos quedamos con Edgar el día de ayer. Para los que no saben, Edgar eh, me platicó que pues está mandándole mensajitos ahí en el Messenger a una muchacha que a él le gusta. Él está en New Jersey, ella está en California y él ya tiene rato mandándole mensajitos. El problema quiere es de que ella no le contesta. Ni siquiera él le contesta ni nada. Y le digo yo y dice que él ya empieza a sentir algo por ella. Y yo le dije, pero brody, yo no quiero descartar que no quiere contigo ni quiero decir que sí quiere contigo. ¿Por qué no le dices que hablen con, que hablen por teléfono? Dice, es que no tengo su teléfono. Le dije, pues entonces, ¿cómo te estás enamorando a alguien con quién? No hablas, no te contesta. Y ya me dijo, pues le voy a mandar un mensajito, maestro. Yo le dejé de tarea que le dijera cómo estuvo tu semana, fin de semana, espero que bien. Pásame tu número, eh, me gustaría platicar contigo. Edgar, eh, ¿cómo quedamos, brody? Hip, hip. ¿Dónde? Ya, Edgar, hombre. Eh, dale pues tú, este Edgar, cuéntanos qué pasó no, aquí, ¿Qué tal maestro? Aquí estoy aquí estoy ante su presencia, aquí acostado ya tomando la sombra Muy bien, brody, muy bien, hay que descansar también, no todo es jale ¿Y ¿Qué pasó, brody? ¿Le mandaste el mensajito ella o qué? Ah, sí, eh, hice exactamente lo que me dijo, el mensaje que me dijo que le mandara, se lo envié A ver, ¿cómo se lo mandaste? ¿Qué decía? Ah, le dije hola, le, le puse su nombre y le dije espero que hayas tenido... un buen fin de semana, y, y le dije, me gustaría decirte algo, ¿podrías darme tu número de teléfono? Uh -huh. Y me contestó, me contestó como a los 10 minutos, y, y no me, me dijo, espero que tú también, y ya me dijo, ¿qué me quieres decir? Fue todo lo que me dijo. ¿Y ya no le contestaste? No, yo no. Porque quería primero hablar con usted es Que Usted le dijo que nada más hiciera eso, maestro Muy O sea, bien. le dijo, <risa> eso Muy nada bien. más <risa> Qué bueno que todavía estoy vivo Me muero hoy y ahí se queda todo Ahí se queda Ahí te quedas tú Oye, ¿por qué ya no le hablaste a aquella muchachas es que se murió el maestro ya no supe qué decirle Maldito me Muy bien, <risa> también hay, hay que re, Tú me recuerdas, brody, aquel Aquellos brodys que dicen, oye Vamos a tener una fiesta, ¿no? En una casa pero güey, llévate a unas amigas O dile a tu amiga que lleven las amigas, ¿no? Y tú dices Brody, ¿por qué no llevan ustedes? No lleva túnas, dices tú puedes hacer el esfuerzo, oye, tienes unas amigas porque llevo un par de amigos, crees que puede? y ellas se las llevan, ¿no? Entonces sí. si llegas a la casa está el party y le dices, mira Brody, ya es este Liset, eh, Mayran, este es fulano, fulano, ya los presenté y lo viene al poco rato, oye güey. ¿Tú crees que se vaya a armar con esta? A ver, güey, ya se las presenté, ya les traje viejas. ¿Ahora qué quieren, que me las eche por ustedes o qué? O sea, aquí está el, lo mismo, Edgar. Eh, ya te di el primer empujón, pero bueno. Edgar, entonces ella te dijo, ¿qué me vas a decir? Lo que más me sorprende es de que ella nunca te había contestado, brody, y te contestó, ¿no? Sí. Muy bien. Y, y les voy a decir algo para los que no les contestan en redes. Una de dos, o sigue el asunto, o ahí déjenlo. Hagan ciertas preguntas con mujeres, no les escriban, qué bonita estás, porque hay millones de güeyes que le van a escribir, estás bien bonita. Oye, qué hermosa estás, oye, qué guapísima estás, oye, qué chula estás. Eso, bro, dices algo vacío, ellas tienen miles de millones de mensajes de esos. Si quieren llamar la atención es como algo donde hagan una pregunta para ver si contesta, porque si no le contesta a ustedes y nada más tal vez... Lo vio, es que no les importas. Y ya les dije otra vez, donde no les importan, háganse a un lado. Aquí la muchacha ya contestó, pero vean cómo entró el Brody. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Me gustaría tener tu teléfono para decirte algo. Ella le contesta diciendo, ah, le llamó la atención. Dijo, uh, uh, caray, ¿qué me quieres decir? Ahí estamos, Edgar. Garbanzo, ¿qué le dirías tú a esta mujer? Pues, eh, a decirle... Un mensajito que... cortito, ¿eh? O oh, cortito. Ah, ¿ya pensabas decirle todo en el mensaje? No, no, no, no, no espéreme. Llévala. Y lo parece si no hubiera dicho eso ya iba para allá. Me hubiera dejado, maestro. Eh, la verdad es que cuando uno está frente a usted, uno se pone nervioso. Luis, tú que no estás nervioso, dime. Necesito tu número porque lo que te tengo que decir, eh, no te lo puedo decir por mensaje. I need that number. Interesante. Pensando en ti, no puedo, ver, no puedo verte. Y, y es, no sé, algo así. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué quieres el teléfono? Por eso, pensando en ti Y, o sea, tiene que ser Una manera de comunicarse con ella, ¿no? Entonces es la manera de pedir su número Si le dices tú que estás pensando en ella, va a decir Ah, me quiere ver, entonces le doy mi número Ella solita va Guaqui, falso, hueco oh. ¿Ya te quitan los nervios? <risa> este, no, la verdad poquita, No sabes qué decirle no, sí, obviamente, ¿Qué, le, ¿Qué le dirías? Necesito tu número para decirte algo que estoy sintiendo Pero es personal No. mucho no, la, vas va a a, la vas a asustar habló más también la vas a asustar algo para sentirte algo que estoy sintiendo qué creen que <risa> va a hacer <risa> a ver entonces, obviamente no va quieres. a decir me va a declarar nada no, dile qué? dile que nada más te gustaría escucharla así es, ¿no? nada más me gustaría escucharte y me gustaría platicar eh, ustedes ya hablaron en persona no sí Dematro sí, hace mucho sí pues me gustaría volver a, a platicar Por acá ando en New Jersey Y de repente pues me sobra tiempo De repente ahí para para Ojalá y cuando tengas tiempo Podemos platicar Dime si se puede, eso es todo lo que le tienes que decir Y mañana vamos al otro capítulo ¿Qué te parece? Ah, ok, perfecto maestro okay mañana hablamos, mañana viene el otro capítulo Regresamos, viene el chocolatazo ¡Qué chocolatazo señores! Y regresamos con más es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Sigan en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. el maestro Doggy. Les tengo algo muy interesante que quiero que escuchen ustedes. Lo escribí en mis redes sociales... y se los voy a dejar caer aquí despacito, pero muy despacito, como dice la canción, y dice lo siguiente y me llama la atención porque porque escribí esto ni sé hay cosas que vienen como de algún lugar del mundo una energía y me dicen escribe esto para los muchachos escríbelo alguien me dice ahí tras mi cabeza es escribir mis redes sociales arroba el maestro doggy y escribí cuidado Con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas. Usando la táctica de... Ahí les va. ¿Ok? Recuerden que mi segmento es para darles avisos a los hombres. Mi segmento es para los hombres. Mi segmento es para que ustedes obtengan una mejor... O tengan una mejor relación. Tener una mujer que valga la pena. No anden con mamás solteras. Ya les dije por qué. Si no, les vuelvo a repetir en unos shows más... Porque es para que ustedes estén bien. No van a tener una relación perfecta, pero más cerca a la perfección sí, escuchándome. Y aquí les va. Puse yo, cuidado con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas usando la táctica de... Hay una táctica, las que se dejan embarazar. Bueno, no se dejan, también huelan las embarazas. Pero las que se quieren embarazar de ti, las que se quieren casar contigo, las que te chantajean... con un niño o con o tal vez hiciste algo y, y saben algo de ti y te chantajean con eso. Pues aquí va una táctica que usan para que tú estés con esa mujer Dicen, voy a publicar en redes sociales que estamos bien enamorados, voy a poner mi foto de perfil con él, voy a publicar fotos donde estamos besándonos, voy a hacer tag a mis publicaciones, o sea, voy a adjuntar las publicaciones que yo ponga, lo pongo a él, su perfil también, a mis publicaciones y decir que estoy feliz con él y pues que no veo mi vida sin él. Y ando de a decir ustedes, ¿y eso, maestro doggy Y esto escribí, muchos se sienten presionados a escribir en lo que ella les public, les publican y más cuando los adjuntan en una publicación. Eso los va comprometiendo ante la sociedad y será más difícil terminar la relación. O sea, que las mujeres lo que están teniendo aquí es una como una alcancía y cada publicación que están poniendo con ustedes o hablando de ustedes o su vida feliz Aunque no lo sea, los está comprometiendo y jalando hacia ese mundo. Los está jalando hacia ese lugar. Por lo tanto, si el día de mañana tú quieres terminar con ella, será más difícil. Porque, oye, güey, pero si ayer yo los vi, ayer yo vi que publicaron ahí, que que estaban bien felices. Recuerden, son redes sociales. Y la mayoría, 99.9%, necesita de eso. Lamentablemente es como una, para mí es como un respirador artificial. Las redes sociales. O sea, ya está muerto el asunto, ya quieren de una manera u otra decir, "Nos estamos bien." Y estas mujeres te van a atrapar de esa manera, porque no es lo mismo que nunca han publicado nada y el día de mañana terminan pues ni pedo, no tu tía ya de Chaguento, tu tía ya de Planepantla que nunca te visó o te visitó Garbanzo. Su, pero si te mitabas ahí todas las publicaciones con la con la gris no con la griselda con la con la luchis L todos los días que en el cine que aquí que acá y que acá y que hay fotos igual y, y el Brody cuando le ponen o lo hacen tag en una foto y ella le dice te amo y el Brody que tiene que poner abajo yo más yo exacto más. yo también te amo y aquí el finito Y yo también te amo, y claro que yo te amo más, y, que, y ahí van. ¿Qué garbanzo? Yo, este, sabes que a mí no me gusta llevar a la contraria, pero yo de verdad siento que está mal en esto que está diciendo. que está bien? ¿Por qué? Porque está haciendo ver como que las parejas que sí están verdaderamente enamoradas y que comparten fotos de sus novios o sus novias, los está viendo como que tienen un plan malévolo detrás, cuando en verdad no no, no tiene... O sea, yo no creo que sea así. Maestra. Muy bien, es o sea, lo que tú no crees. Yo estoy hablando de Brody's. Que ni siquiera tienen, la, que los han empujado esas relaciones y que ellos, mi punto aquí es, hay de relaciones a relaciones, las estables, las todo, pero aunque sea una relación estable no tienen por qué cada rato estar poniendo en redes sociales esto garbanzo, pero pero ve cómo ya estás tú con la sociedad que hasta habló suavecito. Yo no creo Yo creo que la gente que está de ahí de verdad Eso es una mentira, Brody. de verdad se los digo Y se enojan conmigo Y perdón por la palabra Se emperran conmigo Porque es la verdad Una relación sana Y una relación bien, bien Y estoy hablando del 99.9% Que hay, habrá alguna por ahí que de verdad dicen Pero qué necesidad hay Si compartes tanto con esa persona Como para estar publicando Una de por ahí a vez en cuando La mujer ve un perro Ay... ¡Qué bonito perro! Ya me imagino cuando estemos juntos, mi amor, un perrito de estos y el güey tiene que poner. Sí, estaría muy bien, ese perro me gusta. Y después el día que termine van a decir, ¿te acuerdas hasta que una vez pusimos que perriamos a tener? Te están metiendo en un mundo, brody. Te están sumergiendo en una relación que a veces la ves de afuera dices tú... Eh. y van a decir, y y hay otra forma sin redes sociales la de mi primo eres el favorito de mis primos y el Brody ah okay no no no mi mamá te ama mi tío dice que contigo y lo van metiendo a la lo van metiendo a la familia lo van metiendo y el Brody mi pregunta aquí es quién es el culpable el hombre por eso mis Brodis Si la mujer empieza a publicar y ustedes todavía dicen, oye, ustedes díganle cosita chiquita, mi amor, bebé, en Facebook creo que hay una opción para decir no que no te hagan tag, ¿no? Sí. Quítale. Oye, ya no me dejaste hacer tag. No, la ¿verdad? No, es que mi relación no quiero que sea basada en eso, pero como no tienen los de Pascua, no tienen los testículos para decir, oye, no, no me hagas tag, ¿no? Punto, pero no me hagas que tag. Que tiene que con... <risa> eh, no sabes. Que ha... uh, no, no, de, de, Oiga, maestro, entonces esto quiere decir que el hombre que está dentro de esta relación, ya la relación está terminada, va a ser bien difícil que él diga, ¿sabes qué? Sí, ya quiero terminar solo porque está plagada de fotos. de los No los... imposible, pero es más difícil. No imposible, pero es más difícil. Y ojo. la mayoría son mujeres pero lamentablemente ya estoy viendo hombres también haciendo la misma estupidez aquí con mi baby con nosotros nosotros conocemos un locutor no sí. que ya que cada como cada año llena su perfil de Instagram de nueva novia de nueva vieja no queremos decir quién es pero ahorita debe estar al aire también oh. y, y, y y cada año y pero amor puro oh, yeah, okay. eh, no es nada de amor de primera y es como para como para como pa amarrarlas. No, brody. No, no hagan eso. Crezcan. La relación está basada en otras cosas. Es como cuando tú cuando tú empiezas a ganar dinero. ¿Verdad? Y te ganas un buen cheque. Rápido publicas el cheque o publicas un carro, publicas tu reloj o publicas eso? No. Tal vez lo haces cuando ya macizaste unos 50 millones de dólares y dices, ahora sí. Venga. Pero traen ahí mil dolarillos, es unos pesos que apenas ganan ya se creen ricos. Aguanten a, y la relación igual, inviértanle ya hasta que vean una relación sana, maciza. Paz. Y luego va a ver las, la prima y el primo. Y, Oye, ustedes casi no publican nada en redes No, ¿y qué te importa? Pero aquí estamos, Mira. ¿Qué en las redes qué? O sea, las redes han querido hacer ver como que ahí está la relación perfecta. ¿Qué más, Garbanzo? otra contra para matártela? No, le voy a hacer una pregunta fuerte, dura, de las que Uy. le gustan, de las que lo dejan temblando y parado en sus zapatos bien boleaditos. Maestro, en porcentaje de todas las relaciones que vemos en redes sociales, así de enamoradas, así de fotos, besos, ¿cuántos o cuántas están atrapándolos con su telaraña en porcentaje de todas las que vemos. Puedo decirlo por tercera vez, 99.9% de esas relaciones no son lo que se ve ahí. 99. ¿Quieres que te lo haga decir? Ay, le voy a hacer una una pregunta dura, de esas fuertes. Lo dije tres veces. Mira en dónde fregados estás tú. Na. No. Qué poca madre. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. el maestro Doggy. Así que, pues ya lo saben, ahí síganme en arroba el maestro Doggy. Vuelvo a decir, esto es lo que publiqué, síganme en mis redes sociales. Cuidado con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas usando la táctica de voy a publicar en redes sociales que estamos bien enamorados, voy a poner una foto de perfil con él, voy a publicar fotos donde estamos besándonos, voy a hacer... Eh, lo voy a adjuntar a mis fotos o lo voy a hacer tag a mis publicaciones Y decir que estoy feliz con él y que no veo mi vida sin él Muchos se sienten, esto describo después de lo que ella cree, creo que está pensando Muchos se sienten presionados a escribir a lo que ella publica, o sea, a contestar Eso los va comprometiendo ante la sociedad y será más difícil terminar una relación Ahora Si la mujer ya hizo eso y ustedes ya están hasta adentro, iban a decir, maestro, entonces ya me fregué. Dije que va a ser más difícil. No dije que es imposible. más está con que haga clic en cada foto y le haga delete. ¿Verdad? Y eso es todo. Pero va a ser un poco más difícil. Así que ya les digo, por eso les digo, si van a tener una relación seria, una relación seria, hay que llevarla con mucho cuidado. Cuando juegan la lotería, dice, juega responsablemente. ¿Por qué no hay una ley del gobierno o una campaña en redes o en, en televisión que digan se van a casar, tienen novia? Ténganla responsablemente. No hay una campaña. Les conviene al gobierno tenerlos ahí todos lelos. Nos vemos. Hasta la próxima, brodis. Eh, cuídense mucho. ¿Otra pregunta dura de esas fuertes? Sí, se sí, tengo una. y Tengo 10 segundos para hacerse rápido. ¿Habrá alguien en este mundo que le pueda ganar a usted? No hay, wow. no hay, solamente una persona que vi hoy en la mañana ¿Quién es? Ah, me está viendo al espejo oh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> El podcast más chido, para escuchar, el ando y la para escuchar, es el chomacho Es martes, 6 de abril Martes, 6 de abril Este es el tiempo extra Síganme en mis redes sociales Arroba el maestro Fucking doggy uh. Garbanzo, ¿estás no. cansado? No, no, no, estoy escuchándolo, maestro Ese señor de camisas a cuadros <risa> Ya cuando un señor viene al trabajo con camisa a cuadros Y no eres vendedor Algo pasó Una camisita a cuadros pi, pi, pi. Algo está mal ¿Qué está pasando, Garros? ¿Estás bien? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Les decía ayer que me preguntaron esto. ¿Qué opina del dicho que padre es el que engendra y no el que... Eh, padre es el que cría y no el que engendra? Criar es como aquel que llega a la vida de una mamá soltera y el brody se aventó el jale de pagarles zapatos, ropa, la escuela, estar ahí para ellos, darles consejos, eh, todo este rollo, ¿verdad? sí. Y engendrar es aquel que le dejó caer todo el semen a la mujer y que ahí se escapa. A veces ni cogen bien, bro. Y he visto que los embarazan. Y dice, pues yo ni... ahí por encimita. Y la doctora lo dijo. Ustedes pueden embarazar una mujer nada más testereándole ahí los labios vaginales. Sí. Porque uno eh, suelta un líquido que ahí puede venir semen. O sea, andan los chiquillos en chinga queriendo en entrar. Sí. Entonces... Puede ser que ni siquiera te la hayas dejado caer bien o hayas tenido buen sexo y ya hayas embarazado a alguien. Y no quiere decir que tú vas a ser el padre porque, según esto, porque obviamente tú no estuviste con el niño. Entonces es padre el que, el que cría, no el que engendra. Y dice que qué pienso de esto, que si estoy de acuerdo. Y le puse yo, es un dicho muy bueno. Usado por las buchonas para hacerte sentir bien a los superhéroes que se quedan con los hijos de estas mujeres que se quedan con los hijos de otros. Esta frase es usada para que más hombres se queden con las mamás solteras. Es lo que es. ¿Qué chingas tiene que ver? Es más padre que vale madre. ¿Tú crees que vas a conmover a un cabrón que dejó unos hijos? No, ya se fue ya. Exacto, o, o, o sea, es para el otro, para los que vienen, a los que vienen a cargarse, para es para que psicológicamente ahorita no anda trending que los hombres son aquellos que se quedan con los hijos de otro, esos sí son hombres. Es puro bullshit. Es para que psicológicamente te atrapen, te agarren y te den garbanzo hasta cuando estás en la quinceañera, en la boda y todo. Tú eres La persona que aún no siendo es eres. El día de las festividades te ven bien. Y si es la verdad, pues te partiste de la madre y ahora sería lo de menos. Y algunos ni eso. Entonces, ¿qué pienso del dicho? Pues, como dicho está bien, pero pónganse a pensar. Tú garbanzo, sí. ¿Qué bárbaro tuviste a tus hijos? Y sabes qué, los abandonaste y escúchate esto, Garbanzo. Padre es el que cría, no el que engendra. Le están diciendo a un güey que le valió 450 kilómetros de riata haber dejado a sus hijos. ¿Tú crees que le importa un güey que venga a decirle, padre es el que cría, no el que engendra? Y ese brasileño va me vale madre cinco mil veces lo que hiegas, pendejo. No, pero chinga tu madre, claro que me vale madre, sí, yo sé. ¿Y qué? ¿Qué le van a hacer a alguien? ¿Qué le van a hacer con esa frase? Nada, a un güey que dejó a sus hijos, piénsenlo bien. Ese güey se atrevió a no ver por sus hijos. ¿Con qué lo puedes conmover a un güey así? ¿Con qué? Sí, no, no, no, está cañón, maestro. ¿Tú crees que lo vas a hacer enojar, lo vas a hacer? No, brodis. Pero van con el otro. el menso que se queda con las mamás solteras porque they got no game. ¿Y qué dicen? Acuérdate que padre es el que el que cría y no el que engendra. Y tú eres un buen hombre. Tú eres <risa> no, un gran hombre. Qué confundido. Eres una gran persona. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso, maestro? Es un duerme de las películas de de vampiros, como decían, con un, con una, como con un diamante se los ponían en una cadenita, y los míralo. se duerme, duerme, duerme y se dormían. Y ese es, tú eres el que cría, eres el bueno, no el que engendra. El que creía y, y ahí están Otra vez termino con lo mismo Hagan lo que les dé su gana Yo nada más les digo lo que es aquí Para eso es esa frase ¿Y qué opino de ella? Pues que las buchonas, las mamás solteras lo van a usar A su conveniencia Y qué bueno Y si ustedes, brodis Le agarran cariño al niño Yo les voy a decir algo Compren un perro Compren un gato. En un mes se encariñan con él también. Chale. Uno se encariña con lo que sea que tenga vida, güeyes, no crean que es como que o sea, ay, ay, ay no, bro, te van a hacer sentir bien, es más, deja esa mujer y vete con otra que tenga hijos y al poco tiempo te entes enamorar de los niños. Las no, es que estos es que nada no, son otro pedo estos niños. Y los niños ni culpa tienen, ¿eh? Yo nomás te digo. ellos son la carga de la mamá soltera y recuerden esto, antes de que vayan a empezar con una relación con una mamá soltera te la pasas chingón con ella conviven como novios van a lugares se desvelan de repente van aquí no porque está con sus hijos okay. ya no es una relación con, con un seguimiento normal que el, el, el, los noviazgos y relaciones van por etapas por etapas. Y tú vas a brincar a la etapa de papá, y nos ves que brincan a la etapa de abuelos. Anda con mujeres que tienen que tuvieron una hija muy jóvenes, que tienen y la y la y la tuvieron muy joven a la niña y la niña ya es grande, ya tiene hijos y él ya es abuelo. Esas etapas ni son sanas. Ya nada más vas de comodín. Ahora vas a decir, "No, maestro, pero yo sí me la paso chingón con ella. Nos hemos ido de vacaciones y la a ver, la mujer trabaja, bien trabajadora, maestro. Una mujer que es bien trabajadora tiene va, va a tener muy poco tiempo libre. Y el poco tiempo libre que tiene, ¿se lo dio al novio y no a los hijos? No, pues qué chingón. Qué mujerón traen. Está sacrificando tiempo y momentos con los hijos porque se los va a dar al novio. Y tú vas a decir, no, no, no, no, pero también tiene tiempo para sus hijos. ¿Cuánto? De verdad. Es que para todo hay tiempo, maestro. No es cierto. ¿Para todo hay tiempo de cuál? Del llegar, ya duérmete, buenas noches. Y en la mañana llevar a los niños dormidos a que los cuiden. Y en la tarde, o llegar tarde porque te fuiste con el novio. O tú, brother, fuiste con la mamá soltera y los niños. Hasta con mi mamá. ¿No ves lo que vi un meme? Que ahora ya que vacunaron a los adultos mayores, le llamó la hija a la abuelita. Mamá, no, no la chingada, la chingada. ¿Eh? Muy bien, muy bien Entonces tengan cuidado con esas frasecitas Pedorras Somos o no somos Y ya Ay, el padre el que engendan, el que cría Mis huevos Señores, <risa> cuídense mucho Esto fue tiempo extra Gracias, mañana Mañana 7 de abril Les tengo otro Tiempo extra Que va a estar muy bueno compartanlo esto